severo sob de amor que me deje bien lejos de vos que se venso que hace respirar cuando quedo en el fondo del mal dos serpientes me saben cuidar me acompañan cuando entro a este mar de recuerdo de veneno y sal todo fondo es el fondo del mal de cada viento. Luciana, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, estamos charlando ahora mismo con Luciana Juri, la dejamos de escuchar cantar para escucharla hablar. ¿Cómo te va? Eh, te saludamos, vas a venir a cantar en Santa Rosa el próximo jueves, junto con Clara Cantore. Eh, recién así escuchábamos es. eh, parte de un trabajo con Gabo Ferro, que dice nuestro musicalizador, que es el que más sabe, ¿le, le damos la derecha en eso? Sí, sí. Bueno, eh, que es delicioso trabajo, así dijo, mira lo que te digo. ¿Cómo estás Ay, muchas gracias bueno y eh, muchas gracias estás en córdoba sabemos a punto de cantar ahí así que charlamos sí. un ratito para que nos expliques qué, qué es más o menos lo que las expectativas que tenés para tu presentación acá en el teatro español y este como siempre bueno eh, yo trato de que las expectativas no eh, me, me que me, no, no, no poner demasiadas expectativas para no este sentirme que que después fueron demasiadas, ¿viste? este Prefiero siempre sorprenderme eh, con, con, con los encuentros, con la gente. Esta propuesta de, de Clara, de invitarme a, a girar por, por por La Pampa, bueno, después vamos a hacer de otros lugares, es una cosa hermosa, nueva, eh, este encuentro es nuevo, y, y bueno, y, y nada, espero que, que, que podamos hacer conexión, e eh, afectiva emotiva y sonora entre el clara el, el público y, y, y yo no bien clara es clara cantor con quien eh, tenemos entendido más allá de haber grabado una canción no cantaste no cantaron juntas en ninguna otra ocasión verdad ¿Va a no. ser la primera vez uh -huh. la primera vez la primera vez sí sí sí pero bueno reconozco en clara una capacidad absoluta musical eh es una una músico a música prolífera en sus canciones en, en, en su manera de tocar es un toca precioso la guitarra el bajo los instrumentos de cuerda y además es una hermosa persona este y ella me invitó a cantar esa canción fue a buenos Aires y tuvimos una linda y, y larga charla allí en buenos Aires, y bueno y a partir de ese encuentro este eh, se empezó a, a generar esta este, esta actividad que en la que nos vamos a, a meter en los próximos días y ¿sí? En, en diciembre pasado estuviste aquí en Santa Rosa junto a pampi torre también una una, una pampeana de luigi y se Plano. genera y bueno en esto de las expectativas de las que hablas bueno ahora están eh, quienes van van vamos a ir a, a escuchar bueno con mucha intención de saber eh, por qué sonidos eh, van a transcurrir esa eso esos momentos no con Pampi eh, hubo partes muy roeras eh, uh -huh. bueno y a ver ahora qué es lo que lo, lo que con qué nos vamos a encontrar Bueno, eh, eh, con, con Clara nos vamos nos vamos a trenzar en unos días en Buenos Aires para, para ver qué sonido sucede. Las dos intuimos porque tenemos mucho trabajo, entonces tenemos poco tiempo de juntarnos. Eh, pero las dos intuimos que, que va a ser eh, un repaso, digamos, por, por sus canciones, por mis canciones. Nos cruzaremos en canciones... Eh, y repertorios de cada una Para compartirlos Y, y generar un nuevo sonido eh, Y tendrá el rock eh, necesario No creo que sea como con el de Pampi Porque con Pampi tenemos ya Un trabajo hecho desde hace muchos años este, Y además Pampi es muy rockera Igual que yo eh, Clara es una, una voz este Una sonoridad que tiene eh, sus características más ancladas en la argentinidad, creo yo, ¿no? Esa voz argentina, esa voz de de de, de, de interior, ¿no? De, de de de Argentina adentro, ¿no? Este, y además es compositora y es autora de, de, de sus propias canciones. Este, y y son más tranqui, así que no no no sé si va a ser tan rockeado, pero va a ser distinto, eso sí. Este, y bueno, en eso es donde yo me me, me, me divierto, me, me, me nutro, ¿no? este, porque pasan cosas nuevas para el público, pero también pasan cosas nuevas para mí. Luciana, Nicolás, te saluda. ¿Qué tal, Nicolás? Bien. ¿Cómo elegís las parejas musicales? Porque eh, te escuchábamos con Gabo, recién Cintia recordaba hace no más unos meses con Pampi, ahora venís con, con otra amiga con otra compañera cómo vas eh, armando esas parejas musicales y porque el camino de la música nos va nos va juntando digamos eso eh, como, como, qué sé yo, como cuando hay no sé alguna algún congreso de nutricionistas ponele. <risa> y se juntan y, y inventan un, una nueva fórmula de nutrición este y bueno y, y con la música pasa lo mismo. <risa> este uno necesita diversificarse y, y de hacer contacto con, con, con lo otro no en el caso con clara eh, tampoco es que soy, soy tan fácil para ser dúos digamos pas la conozco nos conocemos desde hace más de 10 años eh, que venimos transitando en conjunto y cada una por su lado su propio camino musical. Eh, con el, me, que, me, que encuentro mucha afinidad dentro de la búsqueda de la música popular argentina y además tiene ese tono rockero que, que nos moviliza y nos invita a, a hacer versiones diferentes de cada de cada canción con gabo ferro bueno su enorme talento compositivo y además él digamos se dedicó eh, todo el trabajo del veneno a los milagros eh, a bueno digamos las canciones del veneno de los milagros están hechas en función de mi voz Ajá. es todo lo que mi voz las puertas o las cajas que abre eh mi sonoridad y en cada una de esas facetas de mi sonoridad él ha encontrado un conflicto por lo tanto digamos un un un, un, un meollo de la cosa con el que ha podido hacer determina de estas determinadas canciones. Después el, el, el ensamble de voces fue fabuloso y fue natural y fluido. fue Yo te diría que no fue trabajo, fue eh, casi como un, un sueño, porque no no, en, eh, eh, no sé cómo explicar, pero era como que estábamos destinados a hacer algo juntos. Nos resultó muy fácil en, eh, entre, entreverarnos. Eh, y con Clara es nuevo sinceramente es nuevo no nos conocemos poco eh, pero nos conocemos también a través de la y nos intuimos a través de, de la sonoridad insisto este eh, es un, una, una chica muy talentosa que, que, que además este viene con con sus canciones y con suen su juventud porque además digamos es muy joven tiene muchas ganas y tiene mucho talento Eh, y tiene mucho entusiasmo porque a mí esas cosas también me entusiasman para trabajar con el otro que el otro tenga ganas de trabajar conmigo y que proponga cosas y que genere cosas y, y bueno y cómo no estar ahí no eh, con, con, con tanta con tanta buena predisposición luciana el año pasado cuando hablamosábamos por última vez en este mismo programa eh, te quejabas un poco de la situación del, de los artistas y los trabajadores de la cultura en la ciudad de buenos aires puntualmente a lo mejor no eh, es una mirada equivocada, pero me da la sensación de que desde de ese momento estás recorriendo un poco más el país, puede ser que es una apuesta que vos decidiste eh, no sé con, a qué te referís con que estaba enojada no no no dije enojada, no, eh, disgustada con la situación, la cantidad de, de espacios que se cerraban la, ah, sí. la situación económica, cómo influía en la falta de público y demás eh Bueno, quizás estuve hablando también un poco por el resto de, la, de, de los compañeros que sí sí claro es, tratando, es, ¿no? es la situación económica social cultural si sí, querés, que estamos sí, atravesando sí. tremendo eh, tremendo yo debo reconocer que eh, en las fechas que que, que, que, que, que sucede que se suceden en, en mi camino con la música están siendo y eh, paradójicamente este, de una convocatoria hermosa pero que hacen también su enorme sacrificio para estar allí y eh, todos lo hacemos eh, pensamos muy bien los precios de las entradas eh, porque no queremos este um, Eh, nosotros sí estamos conscientes de, eh, de cómo se vive y de cómo se sobrevive con lo poco que se, que, que, que, que uno recibe de dinero por, por el laburo. Entonces este, tratamos de acomodarnos para que sea más, más simple, pero este, más, más accesible. Pero, pero bueno, este, eh, no sé qué decirte al respecto. Es, es brava la cosa. Eh, sobre todo, por no te diría por los espacios, porque eh, parece mentira, pero eh, lo que está sucediendo es que se están armando espacios en lugares privados, en casas, eh, en, en, en, en espacios muy reducidos, donde se generan encuentros preciosos, este, porque la gente eh, quiere eh, encontrarse con sus artistas y escuchar sus músicas, eh, a pesar, o mejor dicho, para curarse de la situación que eh, actual que, que, que todos estamos viviendo y, y encontrarnos y hacernos bien viste son actos de amor los que hacemos los artistas y también la gente que que se acerca no eh, pero bueno eh, hoy eh, mi, mi, mi, mi realidad en este en este caso eh, es es como otra en tanto Eh, nada esto ¿no? como que me, me empiezan a llamar de, de distintos puntos del país y se empiezan a armar cosas que se hacen a remo ¿eh? no no son grandes producciones pero se hacen con tanto amor que a veces viste este no sé no sé qué pensar viste me, me, me conmueven mucho y, y me parecen positivas este porque están resistiendo al plan siniestro que es eh, dejarnos Eh, sin alegría, ¿no? Eh, es un plan realmente eh, horroroso y, y, y posible, porque, porque porque bueno, porque nos avasallan con, con sobreinformación que, que, que mentirosa, eh, porque nos quieren confundir, porque um, nos están quitando derechos, bueno, en fin. Bueno, y todas estas situaciones hacen que, que uno salga con más fuerza, ¿viste?, Eh, y también el público eh, salga con más necesidad de encontrarnos. Luciana Juri, muchas gracias. Eh, te vamos a esperar el 2 de agosto y vamos a cerrar ahora con el tema que hicieron que grabaron con Clara Cantore, No Soy de Aquí, que eh, está relacionado con la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. Si quieres agregar sí. algo más, más vale que el micrófono está abierto y agradecemos de vuelta. No, decirles que, que les agradezco por esta entrevista y que los invito a los amigos, de La Pampa, a, a, bueno, a, a que hagamos este entrevero una vez más y, y este encuentro sea una cosa feliz con Clarita, eh, conmigo y con ellas. ¿no? Gracias de vuelta, Luciana. Nos vemos, gracias a ustedes. Este recital va a ser el jueves eh, en el Teatro Español, Luciana juri y Clara Cantore, que lo único que han hecho públicamente hasta ahora es grabar este tema que se llama No Soy de Aquí y que vamos a escuchar. I've been in Madre, no ves, he debido partir, no cabe mi mundo en el mundo que vi. Madre, no ves, brillo más desde aquí, que hoy soy la conciencia.